Yeah. Presenta una edición especial. Curiosidades y más. BTS, BTS, BTS, BTS. BTS. ¿Están listas? Saca tu armibun y comencemos. h o l a chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a las 10 con Ayuma con, <ríe> con esta semana especial para todas esas bellas armas dedicada a PTS. Una disculpa, este, tuve algunas fallas técnicas y.、Uh, pero ya andamos aquí. Una disculpa, una disculpa. Este, otra <ríe> doble disculpa porque、pues、andamos este, algo. Atareadas con con, el, con la caída de todo esto, pero andamos bien. Y lo mejor es que ya estamos al aire y que ya nos escuchan y que vamos a empezar con este especial. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de nuestros chats. Un saludote a todos aquellos. Vamos a saludar a ver quiénes andan por aquí. Y vamos a ver. <risas> ¡Ay! Una d i s c u l p o t a chicas. Sí, estaba y no estaba, y luego sí estaba, y luego. ¡Ah! No se me enojen, no se me enojen. Está por aquí, s o f i mi c h o p i h o l a c h o p e e ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h s t r e n o c h i c o s después de, de este e s p e c i a l viene un p r o g r a m a de estreno con nuestro queridísimo dj g a l a Espero que se queden después de este especial. También vamos a saludar a Jessie Yu, mi turra favorita. A Lily. A p o k y Bip. A Snoopy Duplin.、Eh, un saludito a todos aquellos. Un saludito a todos mis godines que ya van saliendo. No se olviden de, de escucharnos a través del, de, de los links que les están proporcionando a través del chat, chicos. Este. Para que ahí sigan escuchando la programación y la transmisión del día de hoy. Por acá, por WhatsApp, tenemos. A、uh, a ver quién más me escucha por aquí. Ya, a h a Candy. a、uh, Fanny. a、uh, Evan B. Cook. Ay.、Eh, ¿A quién a d a más? Acá,、uh, a Candy. a、uh, Otra Candy, pero con KDE kilo. <ríe> Eh, se están duplicando esas candies. Y y a Diana, no sé si ande también por aquí, chicas. Un saludote a todos aquellos, a todos los que nos escuchan a través de nuestras paginitas este en Facebook. Y pues vamos a empezar porque se hace tarde. Los voy a dejar con el primer bloque que tenemos: es un bloquecito de tres canciones. Este espero las disfruten porque voy a regresar con la invitada de lujo que tengo de hoy. Sí, chicos, hoy tengo invitada y este, y muchos la conocen, muchos esperaban verla, y claro que sí, pues tenía que tener ese maravilloso honor de tenerla por acá. Este, entonces vamos a empezar con este top de Ayuma. Vamos a escuchar. Tres cancioncitas con dos bloquecitos de curiosidades de los chicos. Entonces, los dejo con este bloquecito y regresamos. ¿sale? Estas son las 10 con Ayuma en este especial de BTS llamado Bactan k Life for You r Love. Chicos, están en la mejor radio de K-pop. Radio k p o p México, la música que se ajusta a tu estilo. Hoy vengo, chicos. ちょっとへコンタクトで送信俺もテレフル당한너野毛でプロのナイトで刺 BTS、名前は Back t w n Boys Beyond the Essence。BTS は Back Tan Boys と呼ばれています。 lo cual referencia a la juventud que abre las puertas y camina h a c i a su sueño. Número de integrantes 7 Debut en Corea 11 de junio de 2013 Nombre fan club oficial e r m i Por q u e Army Adorable Representative MC For Young El término en sí para los raperos significa maestro de ceremonia, un término especial para los raperos de un alto nivel. Color oficial blanco y negro. Agencia Big Hide Entertainment. 10 curiosidades BTS. Vivieron juntos dos años después de su debut, los siete, en una sola habitación. 9. Piensan que es mejor estar muerto que vivir sin pasión. 8. La corona de Ram Mountain en el m v Spring Day fue regalo de una a r m y hacia t a e y u a n 7. 2017 el mayor éxito y tres de los integrantes entraron a los 100 rostros más bellos. 6. El primer grupo de K-pop al asistir un, al programa de Helen. 5. Prefieren guarda, guardar productos de belleza. De comida en el frío i bar. Eso lo mencioné a Jimmy. 4. Entran de los 25 grupos más influyentes a nivel mundial, comparándolos con los virus. 3. Son los reyes de las redes sociales y fueron los primeros en obtener un emoji. En 2016, 2 son conocidos en 73 países en 3 continentes y han sido dentro de los primeros lugares de descargas de iTunes en los últimos años. Y número 1 b t s los integrantes. Los por mayor apariencia es por apariencia Ramon Muster, por actitud Yonggi, por voz Taekyun y por edad Shonggi. l u c d a r e s de Jim. Nombre real: Jim Seon j i n Fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 1992. Estatura: 1,78. Peso: 62. Tipo de sangre: 0. Signo zodiacal: Sagitario. Signo zodiacal: chino Mono. Mono. Le gusta ver anime con B. 2. Cuando cumplió 20 años se sintió vacío y se preguntó cuándo había crecido tanto. 3. Golpearía a cualquiera sin dudarlo por intentar agarrar sus juguetes y pelucha. 4. Es el mejor del grupo que cocina y lo hace para todos. 5. Es el más paciente del grupo, el más romántico, el más tranquilo, pero cuando está con, con todos es el más extrovertido. 6. Dice que si él fuera mujer le gustaría salir con él mismo. También dice que si él fuera chica, j u n g k o o k y s u g a morirían por él. 7. Le encanta despertar a j u n g k o o k Pellizcándole los pezones. 8. Tuvo una novia a los 13, pero le fue infiel. 9. Su modelo a seguir es Tiopi de b i e t n a m 10. Siento celos cuando una army habla de otro g r u p o Regresé, cómo andan todos. Candy se anda peleando con su tablet, no me puede escuchar. Ella llorará y sufrirá. Bueno, como les prometí, hoy tengo una invitada súper especial. Una nena, le digo nena porque es mi nena. Tengo ya años de conocerla, pero ella es la culpable de que a mí me gusten los pies. Y no hay más que decir que a ver, a ver quién tenemos aquí. A ver, preséntate. Bueno, muchos te conocen. No, pues que adivinen quién soy. Que、sí. adivinen quién soy. <ríe> Hola, chavos, ¿cómo están? Soy Dokuro. Estoy aquí de vuelta otra vez, aquí invitada del programa de Mi Mami. <ríe> y pues l os extraño mucho. Gracias por invitarme. <ríe> no, al contrario, gracias por aceptar la invitación y pues. ¿Qué mejor este, invitada podía tener que una army mayor? De los, ¿Army mayor?、Sí. Una mega army. Te están lloviendo. Ese pues no sé, p e r la acabo de inventar, pero es algo así como que. que algo muy grande. Es como un superpoder.、Ah, no, no es cierto tampoco. Así de exagerada soy yo. El... Bueno, a, bueno, admito que me, me halaga que digas que gracias a mí te volviste a estar. A mí. <risa> ok,、sí. el gusto por BTS. El gusto por BTS, <risa> sí. Aunque todo mundo me decía, ¿en serio te gusta BTS? Sí, hombre, sí me gusta, <risa> no lo voy a negar, nunca lo he negado. Muchas este, me d i c e n ¿a poco en serio te gusta BTS? Sí, sí me gusta, nunca lo he negado y. Así es que, que nos fuimos a, a verlos a la k a y c o n v e a de Voladas. Sí. Ándale. Así、sí. sí、me gusta, que no los nieguen. No, no, que no, no los nieguen. No, sé, no repriman su gusto por lo que digan los demás. Eso sí, no, nunca. Bueno, creo yo nunca lo he negado. Nada más que muchas chicas que, que a lo mejor son nuevas en la radio sí no saben. Este. <risa> Así,、ah, ya ves, dice Chivis, es nuestra Army Mother. <risa> ya ves, también Chivis. ¿Está Chivis ahí? Sí, está Chivis en el, en el, en el WhatsApp. Este, Chivis,、eh, saludos, I love you forever. <risa> no, en、ahí. serio los extraño, los extraño demasiado. <risa> Pero bueno. Pero, y bueno. <risa> bueno, seguimos pues. Este, bueno.、Eh, Les voy a mencionar un poquito, bueno, así r a p i d i t o porque lo que queremos es irnos con los bloquecitos para que escuchen la música y se disfrute. Este, escuchamos el, el debut stage de BTS, en donde,、wow. este, no sé si, ¿cuál, ¿cuál canción te gusta más a ti, Doku? Híjole, este, me encanta entrar en dilema. De, ¿De todo BTS o cómo? No, de aquí, de las dos que escuchamos, este, el, por ejemplo, en el debut stage escuchamos We Are Bulletproof y No More、And、Rain. No More Rain.、Uh -huh. We Are Bulletproof. Me encanta、sí. la letra de esa canción. Bueno, las dos están muy buenas. Es que no me h e j a s decidir. <risa> Que... Las dos están muy buenas. Esto, pero si tuviera que escoger una de las dos, me iría con We Are b u l l e t Proof.、Sí. La verdad que sí. Sí. sí. sí, es muy buena. A mí también me gusta mucho esa canción. Este, la letra es muy buena. Y en el siguiente, en el número n ¿eh? u Escuchimo, escuchamos. v o e escuchimos A ver, me pones nerviosa, Doku. <risa> Es q u e d o c u ya tiene más experiencia que yo en la radio y, y, y es que es, es raro que yo esté con controles y ella sea mi invitada. No, yo nunca me imaginé que, que me f u e r a s a invitar algún día a un programa y yo fuera la invitada. Exacto. Pero n o está cool, está cool. Eso es bueno. Ahorita m a m o s otro rol, me gusta,、sí. me gusta. Ajá, número nueve. Número nueve, este, escuchamos de. 21 Century Girls fue una presentación de. En, a ver, ¿cómo dijimos que se pronuncia? 21 Century Girls. Para los que somos de barrio,、eh, chicas del siglo XXI,、grande. ya saben, hay gente que no, que no se nos da el inglés. Ay, a ver, es de somos, familia. Es muy padre. Está muy padre esa presentación.、Eh, yo adoro los pasos de, de esa coreografía. Muy cool. <ríe> Aparte, c h i q u i a b a a no morir cuando bailaban esa canción. <ríe>、sí. Ay, bueno. y ¿cuál fue la otra? Y la otra que escuchamos es del de,、mm, el KB sí, de Song Festival. Es Purify, Dop and Run. A ver,、wow. ese también estuvo muy buena. Sí.、Mm, ¿Qué? sí. í ¿Tengo que decidir? Sí, vamos a escuchar. A ver.、Oh, cuál. A v、bueno, dame... En r e la segunda, v i e n e Butterfly, Top y Round, i j i s t e Sí. Híjole. ¿Sabes? No, nunca me gustó que me van a decidir con BTS, porque yo te diría todas. Todo, pero bueno, sí. Yo sé que este puede ser mi idioma. Pero vamos a.、Ah, bueno, p o n l o s en un orden. Pues estaría muy padre que los oyentes de decidieran también, ¿no? Que dejaran、sí. sus comentarios. No, pues yo me voy por tal. Estaría muy cool. De hecho, sí. Tani. A Toki también te manda saludos. Dice que te extraña mucho. Tani. Tani dice que Army Mayor. <risa> sí, sí. es mi Army Mayor. Es mi Army Mayor, aunque sea mi hija. <risa> dice que también a ella le gusta mucho la de w i l l Are Purple. Sí. A ver, chicos, ¿a ustedes cuál les gustó más? De esas tres presentaciones, ¿cuál dirían? Esta me gusta. Es que sí, entiendo a Doki perfectamente porque, híjole, cuando te gusta un grupo, es muy difícil elegir una, una sola canción. Sí, a mí la verdad nunca me ha gustado. Bueno, aunque sí, una vez dije en un programa que hay un NAC. Canción que no me gusta. <risa> Lograron sacar una que no me gusta, pero la acepté como buena madre de BTS. <risa> Son mis hijos. <risa> este, pero si tengo que decidir con esas canciones, yo creo que me iría. Ay, no sé, esto es tan difícil.、Um, ok.、Mm. Mm, mm, mm. <risa> ok,、eh, no puedo. Es <risa> tan difícil. Ok, los tres. <risa> mi, mi lengua no puede sacar la palabra. <risa> Muy bien, lo tomamos con que l a s tres. A ver, ¿tú por qué te i r í a s ¿De las tres presentaciones o de una canción? De las tres de las canciones que escuchamos. Es que. <risa> de las tres. De las tres, serían de las tres. Mmm.、Okay. Ok, concordamos todos que todas están muy padres. Vámonos a otro bloquecito de <risa> música. Antes de que me linches.、Sí, antes、Ajá. de que me entre en otro problema más. Sí, chicos, vámonos con más musiquita. Y este, Vamos a escuchar ahora. Ay, ay a ya, ya se me adelantó la cancioncita. Vamos a escuchar ahora. Este.、Um, un combat stage de este. ¿Cómo se llama? Dion, Dionysus. d i o n Y s s u y vamos a escuchar después、uh, las 10 curiosidades de Suga. ¡Uh, u g a Y luego vamos a escuchar este, I Need You. Y,、oh, yeah, I need you, uh -huh. y las curiosidades de Ram Monster. Oh, de mi negrito, o、oh. n Sí, y por último, en el último bloquecito, vamos a escuchar Say Me and I'm, I'm Fine. También muy buenas las cosas. Y regresamos, los dejamos con este siguiente bloquecito. Disfrútenlo mucho y vámonos. Estas son las 10 con Ayuma en este especial de B10. <tose> Y están en radio México, la música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo, chicos. シャラギの夜宗夜宗の素人にもマシ s チヘッド 流流しししましュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシュマシ ジューシャン パンダパンダパンダパンダパンダパンダミッチンですうかげ。 やすりちえびよ、あんへいや。さ、ましょうましょうましょうましょう、ねずるちゃんね。ぱぱぞぱぞぱぞ、みちゅんねずるかね。んじゃね、す、どじゃね、す、べんげるちえびよ、あんへいや。みんなどってはんと、せげ、おぬぬるちえびよ、あん는いや。みんなどってはんと、せげ、おぬるちえびよ、あんへいや。 フォーダーラスフォーダーラスフォーダーラスフォーダーラスフォーダーラスフォーダーラスフォーダ 爆料びに全然変わる。脛下脛下 シュガー。Nombre de solista? Agustín。Nombre real? Minyongi。Lugar de nacimiento?Bukdu.Bangu, Corea del Sur。Fecha de nacimiento? 9 de marzo de 1993. Estatura: 1,54. Beso: 70, 57 kilos. Tipo de sangre: O. s i g n o z o d i acal: Piscis. s i g n o z o d i acal chino: Gallo. Número 1. Comparte ropa interior con j u n g k o o k Número 2. s h u v a l e r i c e a Ramnos de que no conduzca por el bien de la humanidad. Número 3. En un concierto lloró porque e s t a b a todas las familias menos la de él. Número 4. t i e n e dos lunares pequeños en la parte inferior de su oreja izquierda. Número 5. En la secundaria le decían no. Número 6. En la secundaria trabajó como repartidor de folletos y dando lecciones. Número 7. Es el que menos tiene paciencia. Número 8. Cuando se enfada o molesta, explota y empieza a ignorar a las personas o a tratarlas con indiferencia. Número 9. Se considera poco atractivo. De 100, solo un 50. Número 10. Cuando se case, quiere tener un hijo. もうタケスもうカタスチェバルゲー같은걸サガジョみんなているあんディ みんなはもう全然変진실を変えたら、じいちょなじいとなみちょなし。どこかでかないでか、に。 네、i がと d チャクリがビ i のなかたまりのもちゃが c みつけん。 どうじゃ w らねどうじゃまらねどうじゃまらねどうじゃまらね 하늘은ン파랗게하늘ハネルントパラキュハネルンパ빛나서내눈물の더잘보ゃれ봐いなばななななんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん I d o n need y o u girl, I n e e d y o u g i r l girl, 차라리차라리헤어지자고해줘 girl, 사랑이사랑이아니었다고해줘 Oh, 내ガティブな予없어내 e 마지막선물을줘 Nombre real, Kim n a o y o n g Fecha de nacimiento, 12 de septiembre de 1 94. 9 Lugar de nacimiento, i l s a n h y e o n g g i e o n d o Seoul, Corea del, Corea del Sur. Estatura, 1,81. Peso, 64 kilos. Tipo de sangre, A.、Ah. Signo z o d i a c a l Virgo. Signo z o d i a c a l chino, El S. 10 curiosidades. Quiere tener un hijo. Cuando tenga una novia, quiere escribir con ella. Número 9. Es el más pervertido y le gusta el p o r n o Número 8. Cuando tenga novia, le gustaría leer con ella. Número 7. Lema. Vamos a vivir de manera sexy. Número 6. En el escenario puede ser muy seguro, pero fuera de él es muy tímido. Número 5. Cuando le hacen bromas, él responde: ¿Acaso quieres morir? Número 4. v i dice que deja todo tirado. Número 3. Su accesorio favorito son las gafas. Número 2. Usa rap para escapar del estrés. Número 1. Es el único que ha confesado no ser virgen y que lo volvería a hacer con la misma chica. Lo apodan el Dios de la Destrucción. 死지고싶어言わん싫어言い즐고싶어꿈속이싫어내안에갇혀서난죽어있어 Don't wanna be lonely Just wanna be your Away! 高感한건니離れた니ゴーセンビマーザナ망가진니모습구해クエ나ョナ잡을수없어수없어ス심장ウギョ心ジョ て I need to love you for a スープにおくワクにとっぴなくど I'm i n e アクスワン、アクスワン、アクスワン、アクスワン、アクスワン、アクスワン、アク s ウソファイユソファイユソファイユソファイユソファイユソ n ァイユソファイユソファイユソファイユソフ u イユソファ e ユソファイユユソファイユユソファイユソファイ どうしたらいいかわかんない。 I'm feeling just fine, fine, fine 도手で動そうかにってく I'm feeling just fine, fine, fine Ok, chicos, regresamos. s c o m o ven? ¿Nos están gustando la, la... este top que he elegido para ustedes? Son puras presentaciones. De hecho, si, si, han... si se han percatado, p u e son s puros con Backstage. Este... Y、ah, por aquí Tania me, me comentaba que le gusta mucho la mezcla de Say Me con I'm Fine. Y sí, este, de hecho es una de las presentaciones favoritas que me, me gusta mucho. Me, no sé si Doki recuerda que me, gusta, me gustaba mucho pedir esa este,、eh, versión live. Me gusta mucho, mucho, mucho c o m o era el fan chat de la canción. Este, es que esa canción realmente es,、uh, yo creo, es de las que más me llegaron de ellos. No sé. No, y luego ver cómo lo, cómo lo compusieron junto a I Am Fine. Tú te quedaste. Bueno, yo me quedé así de que, wow. Sí. <risa> no lo esperaba. Y y ver que son dos canciones que se contradicen. Ajá. no y, y es muy padre también ver que en las coreografías también hicieron una fusión. Esto me encantó. Sami、sí, y I Am Fine son algo espectaculares para mí、sí. <risa> de lo que ha hecho. Sí. Bueno, este, yo le, le estaba comentando a, a, a Doki que yo le tengo algunas preguntillas como mamá Army, como Army Mother, dijeron por aquí. <risa> este, a lo mejor algunas van a ser complicadas en el aspecto de que va a tener que decidir, pero, pero no, esperemos que no. Este, primero que nada,.、Eh, A lo mejor muchos ya se saben la historia de Doki, cómo les gusta, pero a lo mejor no. Entonces, yo quiero saber cuál fue tu primera canción. n q u e e s gusta、hoy. la historia? <ríe> pues no, así. A ver, ¿cómo está eso? La historia de cómo te gustó BTS. Yo me acuerdo que en, las, en tu programa de Las Horas Armin siempre nos platicabas cómo habías, este, te había gustado mucho BTS, cómo había cambiado tu vida y, y cosas así. Bueno, no sé. Yo que te escuchaba casi siempre, pues sí. Yo creo que, la, que las que te llegaron a escuchar este, en las horas Army también se deben de saber todo, toda esa historia. Y dice c i b e r que esa historia sí me la sé. Tú no cuentas, c i b e r Tú no cuentas. Ya sabemos que tú sí sabes. A ver. Tampoco está conectado. Sí, Saludos. Un saludo, Siber. Bueno. ¿Qué? ¿Cuál es la primera canción que escuchaste de BTS? De BTS, la primera canción que escuché fue. n u n c a la voy a o l v i d a r c u á l Otra vez que se. Tan solo un día. Y Just, just One Day. j u n Day. y a se escuchó? Sí, ya. Es que se, ¿No? se te c o r t ó、ah. cuando dijiste el nombre. ¿Y cuál fue la canción que hizo que te enamoraras? ¿Esa misma? No. Yo escuché Just One Day porque o sea, es l típico. O Estás sea, revisando en el YouTube,、uh -huh. viendo qué canción nueva de K-pop se te pega porque ya te a b u s t a de todo el repertorio. <risa> y encontré Just One Day.、Eh, y ahí conocí que había un grupo que se llamaba BTS, pero pues de ahí no pasó. Ya luego,、eh, quizás unas semanas después,、eh, una amiga. Eh, aquí en c u a x a que también le gusta el K-pop, me dijo: ¿Ya escuchaste esta canción? Y me muestra, me dice: Es de BTS. Y yo, ah, BTS, sí, los he escuchado, yo os mandé.、Mm -hmm. <risa> Pero en ese momento me mostró lo que fue. Voy, voy,、ah, se me fue. fue. b o y in Love. <risa> sí, es que como sacaron la nueva de b o y in、sí. Love, me iba a decir la otra. b o y in Love, entonces. Wow, yo verlos bailar el ritmo y luego el J-Hop con su h a k u n a m a t a t a n o me mató y morí. Y ahí me enamoré de J-Hop, hasta la fecha. Amor del bueno.、Eh. Sí. <risa> ok.、Eh, recuerdo que también nos platicaste que tú viniste al concierto de los chicos、eh, la primera vez que pisaron México.、Mm. Bueno. Fui a ese concierto, pero corrección. <ríe> no fue la primera vez que pasaron México. <ríe> a c u á l concierto. Espera, ver. ¿No? Sí, ¿habían, de, venido de yes, ¿no? habían venido al Music Bank. Habían venido al Music Bank, tienes razón. ¿Al Music Bank? Sí, sí, claro. Cierto, sí, cierto.、Eh, sí. Fíjate que traía la idea de que habían venido primero al concierto, pero no. Primero vinieron con el Music Bank y luego ya vinieron al, al, al concierto. Sí, ¿verdad? Sí. A ver qué sí, fue sí, lo que. Sí, primero fue al Music Bank. ¿Qué fue lo que sentiste cuando llegaste al concierto? o c u a n d o empezó el concierto?、Um, cuando dio inicio al concierto. Pues la verdad, <ríe> yo estaba emocionada desde que anunciaron que venían.、Uh -huh. eh, en aquel tiempo ellos no eran tan famosos. Fue... ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, ¿Sí? Sí, Fue cuando todavía era el de Red Bull, e todavía era la, aquella era,、eh, no iniciaba la era de las teorías, ahí todavía era todo t r a n q u i l Que sentí mucha, mucha emoción, mucha felicidad.、Eh, mira, fíjense, algo muy padre de los grupos que, que no son tan famosos, porque en aquel tiempo no tenían tanta fama. Es que el concierto, pues no se llenó. Todos sabrán que ese concierto fue en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, este, que m u c h o s nos quejamos por eso. Entonces, el lugar era muy reducido. Entonces, era muy fácil tenerlos de cerca. No es como ahorita que te vas este, a, un, a un estadio o a la Arena Ciudad de México y, y para poder verlos de cerca tienes que aguantarte empujones, golpes y un montón de eso. No. Aquí yo puedo decir que al menos los pude disfrutar en su época, que no fueron famosos y que los pude ver de cerca, sin tanto, sin tanto show、eh, en el público. Yo creo que ahorita, si llegaran a volver a venir, este, creo que estaría cañón poder conseguir el boleto y estaría también cañón poder disfrutar el concierto eh, eh, de cerca.、Uh -huh. Una emoción, sentí una gran emoción y agradezco, y no me arrepiento por nada el haber ido a, a ese concierto. Para nada. Son de mis tesoros. Sí. Tesoros de recuerdos, porque es un recuerdo que, wow, nunca lo voy a olvidar. Y a la vez también fue un poco estresante. Pero bueno, continuamos. Sí, de hecho, este. Fue una de las cosas que, que también había、eh, comentado con alguna otra a r m y que decía: es que al, es bueno ir a verlos cuando no son tan conocidos, pero es también muy bonito verlos porque yo recuerdo que cuando los viste en la K-Con, lloraste porque dices: pues ya van creciendo, o sea, los viste que ahora iban a presentarse en la arena y que ellos eran los estelares, ellos fueron los que movieron el primer día de la K-Con. Entonces, estabas muy emocionada ese día. Sí, me tocó verte. <risa> ver que estabas ahí. Sí, tú estabas ahí al lado q u e e s t a b a s ahí. Y sí, lloré. Lloré cuando los vi en aquel. con, A pesar de que era la segunda vez que los veía y los volví a ver de cerca porque fue que gané. ¿Cómo se llama eso? La... q u é f u e lo. La, ¿Qué fue donde, donde entré? No me acuerdo cómo se llamaba. Fue,、ah, fue como、ah. una presentación donde algunos ganan, es que no me acuerdo tampoco, no me acuerdo cómo se llama. Unos, una parte gana este, verlos y la otra gana el High Touch, que están más adelante. Pero sí. sí es como una super, tipo de conferencia, algo así. Sí, y los ves súper、bueno, cerquita.、Eh, los vi de cerca y. Wow, son tan hermosos que yo me acuerdo que dije, los estoy viendo de cerca, le dije a mi hermana porque estaba con ella, digo, los estoy viendo de cerca y aún así siento que no son reales, son tan bellos. Sí. Y sí, lloré. Cuando se trata de BTS, soy muchillona, por cierto. Soy <risa> muchillona cuando se trata de BTS. Y ahorita, la verdad, han crecido demasiado.、Eh, me agrada y me gusta ver cómo han crecido porque sé que es parte de sus sueños. Este, pero sé que también implica igual como cosas m o o c positivas, como cosas negativas.、Eh, pero bueno, pero aún así yo los quiero como tal y sí agradezco el, haber, el hecho a b r el e h de haber podido estar en, en su momento en el que no fueron tan famosos.、Uh -huh. O el hecho de haberlos conocido en aquel tiempo en el que, en, en el que mucha gente dudó de ellos.、Uh -huh. Sí, que todavía no c r e í a Sí,、no. recuerdo mucho de que por eso. este...、Eh, El grupo que, que hicieron de las chicas que fuimos a, a ver a, a BTS, a la K-Con, lo nombraron, creemos, e m Pacta. Entonces, sí. Oh, sí, tenemos un grupo en, en Messenger que casi no hablamos, a l menos que tenga que ver con BTS. <risa> sí, sí, sí. Este, tenemos un grupo en el que no hablamos, pero así de que, oye, chicas, los chicos están en el Billboard. Ya、sí. comentamos en ese momento y ya de ahí nos desaparecieron un buen tiempo. Y al grupo lo nombramos, creemos, en BACTA. Sí,、eh, Y es un grupo muy bonito porque, este, pues, la mayoría nos gusta BTS. No la mayoría, a todas nos gusta BTS. Y, pues, sí, es de que ya vieron, chicas, que esto y que l otro. Y ya vieron, q u e e、no、s sé q u é Y ahora, de hecho, ellas fueron unas de las que me apoyaron para. Les d i g o ayuda, help, help para este programa. Y sí, la, la verdad, pues, yo sé. Que, que nunca me quedan mal. Entonces, también una de las chicas, todo el grupo me, me apoyó por ahí. Y espero que algunas nos estén escuchando. Ah, la Shibis, Shibis, si está escuchando, Shibis. Y espero que mi niña es mal también por ahí ande. Porque también todas andamos en, en la ocupancia. Entonces, pues, es difícil, pero, pero sí, este, este es un grupo muy especial. Bueno, pues vámonos con un bloquecito más de música. Este bloque lo armé. Eh, precisamente con lo que comentaba este, con Doki. Una es.、Eh, una presentación es de la k e i o n México.、Oh, una del Music b a n d Y.、Mmm, ya se me perdió, muy bien. <risa> ok, y otro es del concierto que hubo. A lo mejor en el concierto sí se escucha un poquito, Este no tan bien el audio, pero espero de todos modos lo disfruten, porque los tres son totalmente en tierra azteca. Entonces, espero lo disfruten. ¿Cuál es、mucho. el otro? ¿Del, del, del Red b u l l o de dónde? Sí, sí, es el, el intro.、Si oh, ok, sí. Okay. sí. Entonces, vámonos con esta musiquita. Dentro de este bloquecito de canciones, vamos a escuchar、eh, las 10 curiosidades de J-Hop,、eh, de aquí del, del novio de, de mi m a r i d a del yerno de, de, mío, de, yerno. del yerno de Ayuma, <ríe> y las 10 curiosidades de mi pequeño, de Jim b e、eh, n de mi pequeño.、Ah, mi <ríe> de mi chiquitín. Entonces, vámonos con este bloquecito. Y estas son las 10 con Ayuma en este especial de BTS. Y es en, están en Radio K-Pop México: la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos, chicos. 私はそれを考えない。えこれを、このフォーで取り上げてみてください。そう、私は必ず彼らを食べてみてください。今日、彼を見ることにしたんですよ。ほら俺は今日、一緒に行くことにしたら彼らは無料になるわ。えこれを学生が엄청泣くん ありがとうございます。 Nombre real, j u n g Hun s e o k Fecha de nacimiento, 18 de febrero de 94. Lugar de nacimiento, Yang Hu, Corea del Sur. Estatura, 1,77. Peso, 59 kilos. Tipo de sangre, A. Signo zodiacal, acuario. Signo zodiacal, chino. Y es curiosidades. 10. Es el más propenso a salir con una arma. Quiere tener cuatro hijos. 9. Cuando alguno del grupo se siente mal o tiene pesadilla, acude a él. 8. Tuvo una novia en secundaria, la cual quería mucho y lo dejó por otro. 7. Asistió a la misma secundaria donde su padre enseñaba. 6. Ama molestar a B. Incluso dice. Que suele pedirle una probada de lo que come por el simple hecho que le parece lindo. 5. Odia las películas de terror igual que a Jimmy. 4. Se desmayó mientras filmaban Boy in Love. 3. Durante una noche, J-Hope movió a j i m i n diciendo: j i m i n despierta, juega conmigo. j i m i n tras abrir los ojos, J-Hope. Fue A dormir como si no hubiera pasado nada. Número 2 Le gustan los carruseles, ya que con ellos recuerda su niñez. Y número 1 Asegura que su parte de la canción c h o o s e One Day tiene mucho sentimiento, ya que lo escribió con el corazón. Save me home inside. I need you. Love is not over for you. run. you not today, I'm not today 見つかるのにバイバイ見つかるのにバイバイ見つかるのにバイバイ잠잘抱え胡椒掃除遠いのにあた ならんぞ もう全くにあり n o n Jimin Nombre completo Park Jimin Fecha de nacimiento 13 de octubre de 1995 Lugar de nacimiento b o n s a n Corea del Sur Estatura 1,73,5 centímetros Peso 60 kilos Tipo de sangre A、ah. Signo zodiacal Libra. Signo zodiacal Chino, Jabalí. 10 curiosidades. 10. Es el más sensible y el más amable. 9. Quiere tener tres hijos. 8. Su obsesión con la práctica ha llegado al punto en que llega a sangrar de la nariz. 7. Tiene un diente chueco o salido. Y tres lunares en la frente, uno en la clavícula y otro detrás del cuello. 6. Abraza todo con las piernas, en especial las almohadas. 5. Cree que su mayor encanto son sus ojos. 4. Es el que más ha cambiado desde su e t u s a Debut según todos los chicos. 3. En un concierto vio a un fan llorar y le dijo que no cantaría hasta que ella dejara de llorar. 2. Le gusta molestar a los demás miembros mientras duermen. 1. Prefiere ser emparejado con Suga que con Junkook g porque el amor que tiene con él es solo amor de hermanos. どちら OK, chicos, regresamos. Espero hayan disfrutado este bloquecito que al parecer se, se alargó un poquitín. Lo malo de esta situación es que hoy estrenamos programa, no nos podemos robar tiempo. Así es que, pues. Como notaron, nos, faltaron, nos faltan r o nos f a l todavía a n n s faltan t o las curiosidades de b i y las curiosidades de Junko. g o k Y nuestra última c a n c i o n c i t a que esta vez no es un, una u n no es una es presentación. No sé, este a ver, Doku,、eh, ¿qué a ti qué tal?、Eh? Bueno, a mí me gusta mucho esta canción porque es la de. Agustín con, de Tony Montana, donde Jimin rapea. Pero me gusta mucho esta canción, lo siento. Y, y quería ponérselas a ti. Y aparte e l c h i p e o de Jimin con el s u g a、sí. Además, una de las curiosidades que pusieron atención es que Jimin dice: Yo prefiero que me, que me emparejen con s u g a a que lo hagan con Junko. g o k Porque hay un. u n n es Ay, una...、ah, no es cierto, ¿cuándo dijo eso? ¿Cómo lo sabías? <risa> ¿Cuándo? A ver, quiero la, quiero la ficha bibliográfica de eso. <risa> y el video, el minuto,、sí. la fecha. Bueno, ¿Cuándo dijo eso? <risa> bueno,、eh, eso, eso me lo comunicaron unas chicas de una fanpage. Pero sí, te lo voy a pasar. <risa> y este. Pero así... No, es que sabes algo. Pero a lo mejor no. Ok, sí, dijo, sí, me gusta, sí, sí. sí me gusta el c h i p e o de Suga con, con Jimmy. Ay, pero yo soy muy m u G-Cook. Me encanta Jimmy con c u o k i e No sé, me acabo de romper el corazón. <risa> <risa> <risa> pero continuemos.、Bueno. Voy a fingir que estoy bien. <risa> <risa> ok. este Bueno, lo que sí es que en las curiosidades de j a y h o p también mencionó que que que ama darle lata b i En eso. Sí, sigue、sí okay. en pie. Ok. Entonces, eso sí está, está bien, bien. bien. No hay problema. Ya este... me estoy tranquilizando. <ríe> ok. Vámonos con este último bloquecito y regresamos para despedirnos, ya que nos está comiendo el tiempo. Realmente este, ha sido. Bueno, me ha gustado mucho trabajar en este, en este especial. Para mí ha sido muy, muy. Independientemente del tiempo, pero ha sido muy divertido, me ha gustado mucho y he conocido un poquito más de, de los chicos. Bueno, ya conocí algo, pero entré un poquito a fondo y te quedas impactada del trabajo que tienen ellos, de todo lo que han trabajado. Y sigan escuchando toda la programación porque la verdad va a estar muy buena toda la semana.、Armin. Entonces, vámonos con este último bloquecito, Doki. Algo que quieras mencionar, aparte de que te acabo de romper tú. No, ¿tú y j i m i n me lo acaba de romper. <risa> Siempre he creído que j i m i n estaba enamorado de Cookie.、Ah, okay. No, no, no, no. Bueno. Ok, ya.、Yes. <risa> Yo <Sí>, mis fantasías. <risa> ya sé. Vámonos con este bloquecito más. Estaré a las 10 con Ayuma en Radio Queto México. La música que se ajusta a tu estilo. Mi nombre real Kim Tae-kyung. Fecha de nacimiento 30 de diciembre de 1995. Lugar de nacimiento Daegu Hyeon-chan, Corea del Sur. Estatura 1,80. Peso 1,80 peso. 60 kilos. Tipo de sangre: AB. Signo zodiacal: Capricornio. Signo zodiacal: Chino: Jabalí. 10 curiosidades: 10. A veces no puede explicar las personas, a las personas cómo se siente. 9. TAE tiene una facción r de un. Perfil masculino perfecto. 8. Su modelo a seguir es su padre. Tiene un lunar bajo su ojo, el cual es su favorito porque le gusta mucho a su padre. 7. Realmente no le gusta que le digan a l g u i e n 6. Tiene miedo a los fantasmas y a las alturas. 5. Morderse las uñas, abrir la boca y tocar todo es un hábito. 4. Nunca se haría un tatuaje porque a su padre no le gusta. Número 3. Le gustan los ojos de sus fans extranjeras porque son hermosos y expresivos. 2. A Junko y a b i y les gusta bañarse juntos y tardan mucho. Número 1: Quiere tener entre 3 y 5 hijos. <risa> I need more time! 空間が変わったんだよ俺は何も変わったんだよ俺は何も変わったんだよ何も変わったんだよ何も変わったんだよ何も変わったんだよ何も変わったんだよ何も i n ったんだよ Hey girl minute Wait minute a a heart なんでかまんない レ e t ゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴー ごめんね、よぎりよく帰ってくる y Feel like a Johnny Montana.、Oh. I feel like a o h n n y m o n t a n I feel like a o h n n y Montana. i n t no problem, sir. I feel like a o h n n m o n One day, one night, that's all I ever wanted. Yoon Cook Nombre completo Yoon Yoon Cook Fecha de nacimiento 1 de septiembre de 1997 Lugar de nacimiento Punzan, Corea del Sur Estatura 1,79 Peso 61 kilos Tipo de sangre A Signo zodical Viejo Signo zodical chino El Buey 10 curiosidades. 10. Solo deja que j i n lo trate como a un niño pequeño. 9. Piensa que Sailor Moon es sexy y su personaje favorito de Nemo es Dory. 8. Lo conocen como Goldec Menai, así como J. Hop Jun Goldec. g 7. Después de una presentación donde no cantó bien, fue a la sala de práctica y lloró. 6. Su tipo ideal de chica es como Ivo. Le gustaría salir con chicas mayores. 5. Sus zapatos favoritos son las botas Timberland. 4. Su parte favorita de r u n es cuando se recuesta en las piernas de Chu. 3. La chica que aparece en War of All m a n e y es prima de j u n k e 2. Le gustaría salir con Chu. イワキショウ。 All I on one day. OK, chicos, estamos de regreso. Esta vez es para decir adiós. Espero hayan disfrutado mucho este programa. Y,、um, okay, perdón. Este y Yo le agradezco mucho a Doki que y a h a tenido tiempo para poder estar conmigo un ratito hablando de los chicos. ¿Cómo ves, Doki? ¿Qué te pareció? Pues, para comenzar, me siento muy feliz de ver que hayan hecho una semana Army. Me agradó mucho cuando vi lo que, estaba, lo que estaban por hacer y más a b e r q u e fue en. Prácticamente lo que es el aniversario, que ya se nos viene. Es como si Radio K-Pop México hubiera tenido su propio festa. No lo había n pensado <risa> Fue como el festa de. Ar... El... El... el festa de México, y eso me g u s t ó mucho. Y haber estado aquí, me siento muy feliz de que me hayan tomado en cuenta, porque, bueno, a pesar de que no estoy ahorita en la radio, ustedes. Se lo dije hace rato a, a mi mami Aide, aunque yo no estoy ahorita en la radio. Yo amo aquí, Fof México. Para mí, esta es mi casa.、Eh. Y bueno, ahí les voy a contar un secreto. <risa> ¿Cuánto tiempo llevo que no transmito? m i r e que, que me fui. Ah, que、no. lo que va del año, ¿no? No, todavía en enero. Sí, verdad, más casi más ya medio año, sí, ¿no? Sí, más o menos. Como en febrero, más o menos, me fui. Creo. Sí, más o menos. Bueno, ya mi... tengo algunos meses. Ya tengo algunos meses que no transmito. Y ustedes sabrán que una de las cosas que más me gusta es poder estar hablando atrás del micrófono. Y, y, y cuando iniciamos el programa ahorita con. Ahorita especial de BTS. Cuando me dijo ahí de. Ya estamos a e n t r a r d el aire, abro el micro. Sinceramente. Sentí que se m e m o j a r o n mis ojos. Sentí muy padre poder estar otra vez aquí porque es una de las cosas que más me gustan. Y te agradezco mucho que me hayas vuelto a hacer sentir lo bonito que es estar aquí y más hablando de uno de los grupos que más me gusta. Gracias. No. Sí, ya me puse sentimental. También le comentaba a de cuando se trata de BTS, s muy chillona. Sí, sí, ya sabemos que, que nos, te nos pone sentimental. Pero pues estamos esperando el regreso de las horas Army. Esper te, esperemos que sea pronto, que te tengamos por la radio una vez más y poder disfrutar de esas dos horas tan padres que teníamos contigo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Doki, por haberme acompañado en estas dos horas dedicadas a los chicos. Y, chicos, no se pierdan la programación. Tenemos todavía toda la semana. El miércoles a las 12 es el especial de Radio K-Pop México, BTS On the Stage, a las 8 p.m., Night Over,、eh, Beyond the Incense. Ay, no. d i s c u l p e n m e ya saben que mi inglés es pésimo. <risa> Jueves 13 a las 9 a.m., dramadictos con BTS Ad Drama World. A las 8 p.m., K Irrelevance. Y el viernes, tenemos a las 10 p.m., un especial de Semana Army en BTS o n The Awards Stage. Y el sábado a las 9 de la mañana, paralelos del K-pop edición BTS, 8 p.m. En la pijamada Army y el domingo vamos a cerrar la semana Army a las 12 p.m. en Blue Music. ¿Quién es Army y su impacto en Asia y en el mundo? Y a las 6 p.m. zona Idol con el especial de VTS. Ese es todo el programa que tenemos de la semana s e m Army. n a a Disfrútenlo mucho, c h i c o s Y ya se me hizo tarde. Y pobrecito de, de gala de estar así de ya sal. <ríe> no se vayan, chicos. Quédense con TJ Gala en el nuevo programa del día de hoy. Hoy se estrena n nuevo programa. Espero lo reciban con los brazos abiertos a nuestro nuevo TJ. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana con un nuevo programa. Con Ayuma, esto ha sido todo, chicos. Ay, ay, no, no, no, se me olvida, se me olvida. Es que luego, ay, un minuto más, un minuto más. <risa> <risa> Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en, en esta transmisión con, con su información. A Sanark, que de ahí tomé una, un video de, de la k i k o n Y、eh, también creemos en Bactan, mis chicas, muchísimas gracias por apoyarme. A Fanny, esa Fanny, esa Army, que, ay, tan, tan Army, niña. Y también a una página que se llama Quintan Boys, muchas gracias. Ellos,、eh, de ellos tomé alguna información, muchísimas gracias por Por toda su información, por apoyarme. Este, muchas gracias, Doki. En serio, en serio, es un honor tenerte este, como invitada. Nunca lo imaginamos, pero mira, n o l e hemos pasado genial. Ha sido un gusto. Teníamos mucho que no platicábamos y menos. Este, ahora sí que de, de los chicos ya teníamos bastante. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharme, escucharnos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana. Estas fueron las 10 con Ayuma. <ríe> Perdón, t o k i la costumbre. Despídete, t o k i Doki, adiós. No tenemos mucho tiempo. Sí, lo siento. Sí, se los quiero mucho y espero que pues, en un futuro pueda volver a estar aquí con ustedes. Y cuando quieras, Aide, puedo volver a estar aquí. í sale? Claro que sí. Muchas、vale, gracias. a l e gracias. Adiós. Esto ha sido todo, chicos. u n a disculpa. Y estas fueron las 10 con Ayuma, en especial BTS en r a d i o t e p o México. La música que se ajusta a tu estilo. Nos vemos, chicos. Cuídense. 「ノアちゃんとリボーネのパレパレ」「ノアハルマニキリパレパレ」「ノアちゃんとリボーネのパレパレ」 One one day, one That's all night ever want パパかしやつをサイヤギやガイ